Hola, ¿qué tal Daniel? ¿Cómo estás? Bien, bueno, acá con cierta preocupación siguiendo lo que sucede en el hospital. Cuando uno supone, piensa que ya escuchó todo,、eh, avanzan un paso más en la persecución en el hospital Arcade. Sí, estamos esperando alguna respuesta de la dirección. Todavía no nos dieron ninguna respuesta. Estamos desde las 6 de la mañana, m e a hora de ingresos a las 6. Así que yo y mis compañeros ingresamos a esa hora y desde, desde esa hora estamos acá en el pasillo de la dirección esperando alguna respuesta.、Eh, me citaron en el día de ayer en la dirección、sí. a la una y media, yo me retiro a las dos de la tarde, informando de que me daban la baja,、eh, sin ningún motivo.、Eh, así que me hicieron firmar, firmé una nota de disconformidad、uh -huh. y bueno, hoy empezamos el reclamo. ¿En qué área te desempeñas del hospital? Aparte de todo el hostigamiento que vengo sufriendo hace más o menos dos meses,、mm. desde que empezamos con esta causa. Primero me sacaron de mi lugar de trabajo, me pasaron a otro servicio, me precarizaron más de lo que estaba.、Eh, yo a la tarde trabajo en otro lugar, entonces quisieron afectarme también con el tema de las horas que ellos mismos m e autorizaron hace un año.、Mm. h o s t i g a m i e n t o todo el tiempo, de sentarse adelante de mi ventanilla, de no poder ir al baño, porque si iba al baño, volvía, estaban ellos ahí al lado,、eh, imposible trabajar hace dos meses así, pero bueno, lo estábamos haciendo y estábamos aguantando un montón de cosas para seguir con la causa. Y ahora te, te desvincularon sin motivo. Sin ningún motivo, sí, sin ningún motivo. Estamos esperando que nos den alguna respuesta. Vinieron los delegales a querer apurarnos a todas las mujeres,、eh, cosa que no lo pudieron hacer con toda la impunidad del mundo.、Ah. Eh, y seguimos acá, sin ninguna respuesta. En este momento están en el pasillo que da la dirección. Estamos en el pasillo que, que está en la dirección. Si、sí, la dirección está en otro servicio, está en el servicio de cabina de radio.、Ah. Y estamos esperando que, que alguien salga a decir algo. Lo único que hicieron fue、eh, mandar a la gente de legales, nada más. ¿Qué dijo la gente de legales? Nada, quisieron ingresar a la dirección. Lo que hicimos fue fuente con las mujeres para que no ingresen hasta que no nos den alguna respuesta、uh -huh. y me reincorporen a mi lugar de trabajo.、Eh, lo único que hicieron es a querer apretarnos.、Uh -huh. no、con、so、la gente de legales,、uh -huh. eh, creo que estaba、so、a seguridad también, ¿no?、Uh -huh. Sí, la, la gente de seguridad. Soledad nos o b r a el personal en el Hospital Arcade, evidentemente, en esta situación de segunda ola de coronavirus, imagino. ¿Cómo? Nos o b r a el personal, como para darse el lujo de encima despedir. No, no falta personal. Esto es un caos. Como médica, no puedo hablar de la administrativa, así que la parte médica no la puedo, no te la puedo contar, porque、uh -huh. la verdad es que no, no sé explicártela bien, pero falta muchísima gente. Y Los médicos están trabajando mal, las enfermeras están trabajando mal,、eh, los administrativos, camilleros, limpieza, todos estamos bajo amenaza, bajo presión. Todo、eh, el personal de salud del Hospital de Arcade está trabajando así.、Uh -huh. Los que están de acuerdo con la causa, ¿no? Afuera de, del hospital hay una concentración de apoyo a ustedes. Sí, sí. í está? ¿La NTP? ¿no? Sí.、Eh, y la gente también de los sindicatos ATE y CICOP que también nos están acompañando. Hola, ¿qué tal? d a n i e l Sobindance y perdón que me metan la conversación. Sí, contame, Nancy. No, no, estaba mi compañera me preguntó l、mm. o t q u i é n más e s t a b a Y ya la gente de ATE y la gente de CICOP、claro. acompañándonos sé, en En cada paso que vamos dando, por suerte. Estamos bien asesorados, bien acompañados,、eh, trabajando los tres a, a la par, los trabajadores y los sindicatos. Bien, esperemos que sea este el punto de inflexión: ¿no? el abrazo de la comunidad, de las organizaciones sindicales, los movimientos al hospital, el parate que han puesto ahí ustedes en el pasillo de acceso al hospital y que de acá para atrás se pueda dar marcha atrás y avanzar justamente en el reconocimiento que merecen en esta situación tan compleja que estamos viviendo. Sí, que la gente también se entere, porque esto también es para el vecino de San Miguel. Que no hay absolutamente nada en el hospital, no se consiguen turnos, no hay especialistas, los están derivando a los CAPS,、eh, dan un número de teléfono para que la gente llame por teléfono, lo que no, la gente no se puede comunicar, es imposible, nos ponen a los administrativos, obviamente la gente viene enojadísima, la dirección no da la cara,、eh, estamos trabajando muy mal, muy mal. Soledad y Nancy, quedamos a disposición aquí en la radio para bueno, seguir、eh, compartiendo, difundiendo lo que está pasando allí. Muchísimas gracias. Gracias, Daniel. Muy, gracias por, por estar siempre ahí y estar acompañándonos en cada paso que nosotros damos. La、sí. verdad que les agradecemos muchísimo. Un abrazo enorme y cuente con nosotros. Gracias. gracias. Hasta luego.